Esto que acabamos de escuchar se llamó Reason to Believe de Dogmine Y señores, esta es nuestra primera canción en nuestro podcast número 18 de Opción Sónica Este es su servidor de siempre, Joseph Valentine trayendo, trayendo más y de la mejor música En esta ocasión vamos a seguir escuchando una canción, una canción algo... Espero que se pongan a bailar porque es un bastante pegajosa Este es Reboot con la canción Caminando, solo aquí en Opción Sónica Nós, tudo que a gente. Nós, tudo que a gente. Pelos campos afonem Grandes plantações Pelas ruas marchando Indecidos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte gestão E acreditam nas flores Vencendo, ganhando Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Opción Sónica. Esta canción que trajimos para ustedes fue de Tiesto. Fue Lethal Industry en el remix de Hardwell. Bien, señores, Vamos a hablar un poco de, de tecnología amigos. ¿Cuántas aplicaciones llegan a tener en su smartphone? Pues, no, me imagino que muchas. Los que se dedican a esto de la música han notado que hay. No sé, hay muchas aplicaciones de sintetizadores, cajas de ritmos o juegos que son fáciles de manipular siempre que no tengan una pantalla touch en este caso unos, unos cuates, unos diseñadores de softwares llamados silicon studios crearon una aplicación pues, bastante, bastante buena para lo que es un iphone esta, esta aplicación se llama ITM o sea ITM un controlador digital para DJ que permite controlar las mezclas con los programas más utilizados hoy en día serato, serato, tractor o cualquier dispositivo con interfase midi itm es fácil de instalación que es compatible además con mac y pc y dispone de dos pistas con dos faders, faders es llamarlo el que se escuche un canal o otro también nos dice esta nota que es sus correspondientes controles de tonos además de la ganancia en cada canal destacan también sus funciones para sincronizar las dos pistas el control de volumen para los audífonos la función loop que permite como que atrapar un, un trozo de la canción dejar para crear secuencias en tiempo real y el clásico playlist lo que vas a meter en donde te estás mezclando para bueno, en lo personal no le he probado vamos a bajarlo de la tienda de en persona personal tengo un iphone vamos a bajarlo de la tienda de itunes y les platicaremos adelante que ¿Cómo, cómo es que funciona este Qué calificación le damos Bueno, lo dejamos con esta canción Que es de Mercury Con la canción Un Preypad En el remix de Marshall Woods Sigan disfrutando de Opción Sónica prepared for you Dream, why can't I scream to wake me up? I say <laughs> Bueno, señores, en esta semana en los clásicos de Opción Sónica vamos a traer una banda estadounidense de Fuck Rock fu Formada en 1983 en Los Ángeles, California La banda está formada por el vocalista Ancon Anthony Kiddes El guitarrista George Klingoof El bajista Michael DeFlea Balsari Y el baterista Chad Smith es, creo, creo que ya lo reconocieron Estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers Y los vamos a dejar con la canción de Another Side en el remix de Benny Benassi espero lo sigan disfrutando aquí en los clásicos de Opción Sónica de Opción Sónica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 con canciones de Pitchball eh, la canción es de Nelly and Kane y por último The Muse con la canción Recitan en el remix de Tiesto normalmente señores les doy las gracias por estar escuchando una podcast de Opción Sónica recuerdo en mis redes sociales que pueden seguir que es en Twitter arroba DJ y bajo J y un bajo Valentine también en Facebook que es 3 y también nos pueden seguir aquí aquí mismo pueden dejar publicaciones los dejamos que sigan pasando la muy buena semana nos vemos hasta la próxima semana hasta luego